MUNDOFONÍAS لما تكون شغل بزمة خايف على مصلحة الأمة شغلك يطلع من غير لازمه علشان ما بيعلش غير واطي طاطي راسك طاطي طاطي انت في وطن ديمقراطي ولما شقك يصبح مش ليك فقرك سد السك عليك تتلفت تلقى حواليك اما حرامي او متعاطي طاطي راسك طاطي طاطي انت في وطن ديمقراطي ولما الجهلة هيبقوا امامك او فوقك مسكين في زمامك ويسوقك عالهلك امامك تشرب من السم السقراطي تاتي راسك تاتي تاتي انت في وطن ديموقراطي ولما الكلمة تكون بالدينك لما تخبي في قلبك دينك لما الزل اشوفه في عينك هتإحبطك على إحباطي طاطي راسك طاطي طاطي انت في وطن ديمقراطي ولما حميها يكون حراميها وبلاده ورا دهره رميها طالع نازل واكل فيها مسنود بالبدله الزباطي طاطي راسك طاطي طاطي انت في وطن ديمقراطي ولما المجلس يبقى Ubled toti toti, en tofotan toti toti, toti toti, Hola, esto que empezaba con esta música árabe es. Mundofonía, es un programa que hacemos desde Madrid, dedicado a recopilar las músicas del mundo y volveros a enviar a los oyentes allá donde estéis. Y abriamos con este artista de Egipto con Rami Essan. Él es uno de los intérpretes más habituales en la Plaza Tahrir durante el tiempo de la Primavera Árabe, allí en, en Egipto, y cantaba esta canción, Toti Toti, dentro de un disco recopilatorio dedicado precisamente a la Revolución Árabe. Una de esas Road Guide, del sello Gold. Music Network. Y Mundofonías es un programa que hacemos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane. Y vamos a seguir explorando esa Road Guide to Arabic Revolution, una recopilación con muchos artistas y que además incluye un disco extra, un disco adicional, precisamente el de Rami Esama, a quien escuchábamos. Pero ahora continuamos con la tunecina Emel Mazluci. <música> Escuchábamos a Emel Mazluzi, una intérprete tunecina que también fue altamente influyente en todo el movimiento de la primavera árabe de los jóvenes luchando por la libertad, en este caso en las calles de las ciudades del norte de África, de Túnez donde era frecuente oír las canciones de esta intérprete. Su canción, Kelm Tijorra, Mi palabra es libre, es la que sonaba y que también pertenece a este recopilatorio del sello World Music Network, The Road Guide to Arabic Revolution, la guía Road a la Revolución Árabe, que será publicado a finales del mes de marzo. Seguimos repasando este disco, esta Road Guide dedicada a la Revolución Árabe con Ramsi Abouretouan y el Grupo Nacional Palestino de Música Árabe. a Ramsia Bredwan con el Grupo Nacional Palestino de Música Árabe, interpretando la canción Kafkev Domuak, como todas las de este disco dedicado a la revolución árabe, pues también de temática reivindicativa. Hemos escuchado música desde Egipto, desde Túnez, desde Palestina, canciones que hablan de libertad y de esperanza. Y continuamos ahora con otra artista palestina, con Rim Kelani, con su aportación, precisamente con una canción tunecina, a un disco editado por un colectivo de artistas, un colectivo rebelde llamado The Anticapitalist Road Show, es decir, el show itinerante anticapitalista. Ellos han grabado un doble disco y, eh, por ejemplo, aparece esta canción de Rin Kelani, que según nos informan también es posible adquirida en formato digital en la página web de la artista rimkelani.com. Vamos a escuchar esta pieza titulada Babur Zamar. <tose> And as you continue, when went to the vale of times, target all the kinds of sheep, target all the fair時間! Zembors, zembors, zembors, zembors, zembors, zembors, zembors, zembors, zembors, zembors, zembors, zembors, zembors, zembors, zembors, zembors, zembors, zembors, zembors, zembors, وجوه الأهالي طفيان هم كدر هم كدر بابور زمر بالصوت عالي بابور زمر بالصوت عالي على الوطن جامي يحمل شباب ع الشعب غاني ع I'm a shy bag of a day, I'm a I'm gonna get كمان يحمل الواد وقت المطر عطوق الشجر عطوق الشجر عطوق الشجر بابور زمر هجم الوطن بابور زمر هجم الوطن Als الشط zon, als الخطر duurt, البحر ماجي البحر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 ...después de oír música reivindicativa árabe... ...nos hemos ido más hacia allá... ...desde aquí donde estamos... ...es más allá la India... ...y hoy oíamos al pueblo Calvelia con ese tema llamado rupía y ellos son un curioso pueblo que se dedican en gran medida pues a hacer música y a tocar el instrumento punji, que es con lo que hechizan a las serpientes es un instrumento de viento pues muy curioso, con una parte central así un poco, como un poco abombada como si fuese una especie de barriga dentro de una especie de dulzaina más o menos, o como si fuese un oboe o un clarinete, y ellos además pues son un pueblo que los hombres se dedican a tocar música y pedir limosna y las mujeres también van cantando y bailando y pidiendo comida. Y esta cultura suya pues es muy vistosa, muy colorida y ha sido considerada por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad. Pues músicas maravillosas de la India las que nos van a acompañar hasta el final de esta edición de Mundofonías, por cortesía de la gente del sello The Culture y también en relación con un festival que va a tener lugar entre los días 13 y 18 de febrero. En Pushkar, en la India, el Blue Lotus Festival. Escuchamos a algunos de los artistas que están allí presentes. Después de los artistas del pueblo Calvelía, nos quedamos con Murra Lala Fafal. Artistas que están presentes en ese festival magnífico que tendrá lugar entre los días 13 y 18 de febrero en la ciudad de Pushkar, en el Rajasthan hindú. En el noroeste de ese enorme país, este artista concretamente procede de un estado vecino, el estado de Gujarat. Se llama Murra Lala Fafal y estará aportando su arte a ese, a ese festival que, como digo, pues, eh, está lleno de músicas y de expresiones culturales realmente interesantes y que parten de las raíces más auténticas de la música de la India, sobre todo de la parte occidental del país. También va a estar presente en el Blue Lotus Festival este año Rasa Han, un cantante bastante particular porque él es cristiano y canta estilo kawali y ha adoptado la filosofía sufí y el motivo suyo por lo que quiere cantar es principalmente religioso, aunque veréis que desde luego como canta es una cosa estéticamente muy bonita. Rasahan es de Punjab y os dejamos con su tema Alajon que Alaj.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 Sarijore, bando, bandjore, turra 30.000. de hey, en in Oh, okay. llamamos a Bachu Khan cantando así de esta manera. Él es un cantante de la comunidad Langa, que es una comunidad musulmana de músicos que se encuentran en los estados de Gujarat y Rajasthan, en India. Es otro de los artistas que estaba presente en el Blue Lotus Festival, este festival dedicado a músicas tradicionales de India y también que va a tener lugar allí en India, en el Rajasthan concretamente en la ciudad de Pushkar, en el Rajasthan, entre los días 13 y 18 de febrero. Si queréis más información acerca de este festival podéis acceder a su página web bluelotusfestival.com y ahí pues tenéis todo lo necesario para que se os pongan los dientes largos. Si os apetece acercaros por allí o si podéis, tenéis la oportunidad. Agradecemos a la gente del festival y a la gente de The Culture desde la India que nos hayan provisto de estas hermosísimas músicas maravillosas, tan poco habituales, estas músicas que parten tanto de la tradición más auténtica de la India y que hemos tenido la suerte de poder compartir con vosotros en esta edición de Mundofonías, que ya se va despidiendo. Por aquí hemos estado Araceli Tsigane y Juan Antonio Vázquez y nos vamos a ir con otra artista, también de toda aquella zona, aunque en este caso no participa en esta edición del festival. Yo creo que lo ha he hecho en alguna de las anteriores, eso sí. Ella es Gurmit Bawa, cantante del Punjab, del Punjab como solemos decir, con una vitalidad y una alegría y un desparpajo tremendo junto con los músicos y las músicas que la acompañan, pues os vamos a dejar con esta maravilla llamada Bolian con la cual cerramos esta edición de Mundofonías, ya sabéis, mundofonías.com si queréis contactarnos radio arroba mundofonías.com nos tenéis también en Twitter, en Facebook y donde queráis, hasta pronto